Bueno, Panza, qué manera de sufrir, ¿no? Sí, sí son, creo que de acá al final del campeonato nos va a pasar esto. Eh, por momentos superamos al rival, pero el rival por ahí nos complicó también. Y fíjate vos que terminamos ganando con... Una pelota parada, ¿no? Pero bueno, resultado al fin. Sí, el primer tiempo tuvieron varios chances incluso para ponerse, eh, aumentar la ventaja. Ellos lo complicaron por ahí con centro, desde afuera del área. Eh, la ves así, eh, nunca está cerrado un partido, ¿no? No, no, sin duda. Aparte, o sea, se trabaja mucho, la mayoría de los equipos, fíjate, Pampero hoy trabajó mucho pelota parada. Y a nosotros nos complica eso, porque tenemos cuatro, o cinco jugadores chicos de edad y, y peticito, en una palabra, eh, y eso por ahí nos complica. Pero bueno, fíjate vos cómo, cómo se dio hoy, que terminamos a dos, pero podíamos terminar cuatro a dos, cinco a dos, erramos muchos goles también, que ese es otro problema que tenemos. Y jugás con tres defensores, ¿no? Estaba desde el primer partido. Estaba jugando con una línea de tres, cuatro en el medio y tres en adelante. Pero bueno, laburan todas. Acá sí. vos viste que ninguno deja correr y eso es, es tremendo. ¿Sabés lo que vi? Viste que en el Mundial se jugaba mucho de salir rápido de contra. Tenés un equipo con muchos pibes peticitos, rápidos, que salen volando. para. Sí, ganar. sí, además buen pie. Eh, Diez, Saviola muy bien. Eh, Saviola es al varado. Eh, Sosa también, que le dicen el abuelo. Eh, son jugadores rápidos y juegan bien. Pero bueno, esto es larguísimo, recién empieza. Así que nos quedan todavía siete finales. Más allá de que recién empieza, que han sacado una luz de ventaja, se ilusionan, ¿no? No, sin duda, que creo que el objetivo era ese. Pero bueno, enfrente tenemos rivales complicados como Telén, como Cochicó, Campos de Hacha, que a pesar del problema que tiene ahora y el problema que tuvo y eh, el Chimango, le mandamos un saludo desde acá, desde León. También son un equipo complicado, pero creo que vamos bien, falta mucho todavía.